Finalmente pudimos contactar a quien les comentábamos que estábamos este, procurando para conocer una realidad que está afectando a los usuarios de uno de los centros de salud. Tenemos en línea a Nelly Guarneri, que es de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. Queremos conocer lo que está pasando en ese centro. Eh, Nelly, buen día. Por ahora no la estamos escuchando. Se trata del Centro Martínez Vizca, como decíamos, que se ha estado movilizando. A ver si ahora nos escuchan. Hola. Sí, Nelly, ¿nos escuchás bien? Yo, perfecto. Buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, bueno, ¿cuál es tu vínculo con este Centro Martínez Vizca? Bueno, primero que nada, gracias por, por escucharnos. este Un saludo para ustedes y la audiencia, les decía gracias. antes. Eh, bueno, eh, yo soy una persona común y corriente de este país. este En un momento tuve un familiar con un tema de esquizofrenia uh -huh. y entre las muchas vueltas que damos para encontrar respuestas este, para una situación que es este, muy particular, eh, llegué al Martínez Vizca hace unos 4 o 5 años. Uh -huh. eh, Por favor, recordanos... De qué centro hablamos dónde está ubicado y a qué eh, qué tipo de de patologías atiende bien el centro martínez vizca es un centro de rehabilitación eh en temas de salud mental Ajá. Eh, tiene varios programas este eh, uno de ellos este tiene que ver con la rehabilitación en realidad tienen este un hacen una evaluación de las personas cuando llegan. ...y lo orientan hacia algunos de sus programas o a veces a varios. Uh -huh. este Tiene un centro de rehabilitación con actividades varias... Este, ...pensadas para justamente rehabilitar a la persona... este ...retomar sus habilidades, tener nuevas habilidades, socializar, etcétera Tiene un programa de vivienda y tiene un programa de trabajo. Bien, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en, en el barrio Atahualpa, cerquita del Prado... ...en la calle Cubo del Norte, 3717... ...en lo que es la sede del eh, Patronato de psicópatas ...que supongo que muchos habrán oído nombrar. Claro, claro. ¿Hay una idea de cuánta gente atiende actualmente? El Centro Martínez Vizca atiende a unas 300 personas... ...y, Bien. por cierto, también a sus familias. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cuál es la problemática que están enfrentando? Bueno, las problemáticas son muchas... ...pero en este momento hay una que es muy importante que es, es que el centro eh, encuentra unas dificultades en su eh, desenvolvimiento económico, en su financiación. Y ha llegado a un punto que en el correr de este año, hacia hacia el mes de agosto, lo que se anuncia es, es que no estarían alcanzando los dineros para cubrir el presupuesto eh, de los programas que, de lo que eh, trabaja en general la el Patronato del psicópata pero dentro de ello lo más importante que es el Centro Martínez Vizca, que es un centro modelo, diría yo. Ajá. ¿Ese presupuesto depende directamente de ACE? No. En realidad sería muy largo de explicarles este el Patronato... Voy a tratar de decir sí. algo sencillo. Sí. El Patronato del psicópata Psicopata eh, data de, de, de principios de 1900, de Ajá. la primera mitad del año 1900. O sea, estamos hablando este, de dos leyes que son de esa época de unos tratan de unos 80 años eh, la financiación para este para el patronato de psicópata un nombre muy antiguo que se espera cambiar sí. eh, proviene de tres lugares distintos este uno tiene que ver un con, con un convenio con hace el otro tiene que ver este con las personas internadas en los centros manicomiales y otro tiene que ver con este eh, un inciso de Eh, por el que se le otorga un dinero desde principio desde cuando comenzó el patronato de psicópata son tres vías. Uh -huh. esas vías se van agotando por, por vía de los hechos este eh, y seguramente van a seguir disminuyendo o sea que tendría que haber un cambio en esa estructura presupuestal para que pueda seguir manteniéndose y lo que nosotros decimos quienes este participamos del centro es que es indispensable que siga funcionando e inclusive que su modelo de trabajo Eh, sea para todo el país porque está eh, al día con la nueva ley de salud mental y tenemos muy buenas experiencias con respecto a la tarea que se cumple Ajá. o sea que recibe ingresos de explicabas del presupuesto por dos lados distintos del estado vendría a ser por por hace y por otro otra... siempre por el estado de cualquier claro, manera claro. es por el pero es un el patronato del psicópata es, es para estatal Ajá. Sí, es público y privado yo no te lo sé explicar bien sí, de esas no fórmulas que que hay que están planteadas en el Estado hace tiempo en Exacto. distintos sectores Exacto. bien ¿y qué se les plantea? ¿que va a haber un recorte de, de presupuesto? no, no, lo que se viene planteando es que eh, faltan los dineros ya se estaba viendo desde el año pasado aunque esto ha sucedido otras veces de... Sí. Eh, ...que se, se viene este, entendiendo que el dinero viene mermando... ...y entonces ha habido momentos de crisis eh, anteriormente, en años anteriores. Este, en realidad lo que se ve en este momento es que esto va, va a seguir en un camino de bajada... ...y en realidad tiene que ayornarse estas leyes eh, y asignarle un presupuesto adecuado. Claro. Tal vez tenga que cambiar la estructura, habría que ver profund con profundidad... Este, lo que hay que hacer. Nosotros, los familiares y los usuarios, en nuestra asociación este, tenemos tanto familiares como usuarios, este, lo que estamos buscando y estamos tratando de trasladar es este, que las enfermedades o los temas de salud mental este, son muy complejos, mm. que afectan a las personas, que faltan respuestas, pero también afectan a sus familias eh, y que necesitamos lugares donde haya una atención integral. Claro. Este, que haya una buena coordinación entonces nosotros encontramos muchas de estas cosas en este centro que es nuestra referencia eh, y bueno con la experiencia que tenemos ya desde hace muchos años este queremos trasladar esto uh -huh. este centro además por por mandato de las primeras leyes debería ser este una guía este digamos para hacer eh, un mismo eh, una misma forma de trabajo digamos en los centros de rehabilitación para todo el país y seguir avanzando en eso en eh, el eh, qué tipo de dentro del espectro de, de, de lo que hay en materia de salud mental eh, para que la gente entienda bien el valor de este centro no qué tipo de, de patologías atiende y qué, qué se hace que vos decías que es modelo en muchas de las actividades contanos en, en concreto qué es lo bueno de lo que está haciendo ese centro bien Primero, para ubicarlos un poquito, o sea, eh, en la mayor parte los usuarios tienen esquizofrenia uh -huh. y hay patologías asociadas, este eh, que ahora en este momento no, no recuerdo los nombres, aparte me pongo nerviosa y no, tal vez me olvido un poquito, pero sobre todo esquizofrenia. Eh, lo que me pasa a mí en la experiencia, y lo puedo trasladar a otras personas, es que desconocemos lo que es la esquizofrenia. Y en bien. realidad eh, a menudo se habla de las esquizofrenias porque si bien tienen algunos puntos en común, las personas bien. afectadas, también hay muchas variables. Uh -huh. Entonces lo que sucede en las familias es que aparece uno de nuestros hijos de pronto que empieza a manifestar co conductas distintas a las que conocemos, que muchas veces no lo percibimos inmediatamente, sino que se van sumando cosas y nos vamos dando cuenta que hay algo que no está bien. A veces hay una crisis importante y cuando empezamos a consultar A veces tenemos alguna respuesta parcial, pero en realidad quedamos sin entender. Sí. Lo que tiene de bueno el centro es que cuando tú llegas ahí, que nosotros no teníamos información, por ejemplo, yo fui a ver a psiquiatra, pero no sabía que se, este centro existía, que había otros también. Cuando llegas al centro, entonces podés entender un poco más de qué se trata. Tienen una valoración de las personas este en base a, bueno, este... A escalas que conocen los profesionales y que son muy ajustadas a la, a la a la situación, entonces se propone un plan de trabajo con la persona además de eso este que puede pasar por distintos programas que te decía los familiares tenemos continentación y espacios de aprendizaje sí. que eso me parece fundamental este tenemos sobre todo un espacio para familiares abierto al que inclusive este, concurren personas que no son que no, no tienen que ver con el centro donde quienes llegan pueden contar lo que les pasa, ser escuchados por otras personas que entienden lo que les pasa, entender que hay otros que les sucede lo mismo y que hay respuestas y que hay mucho sufrimiento porque eso es innegable. Porque muchas veces este, en el tema de la esquizofrenia hay subidas y bajadas Y los familiares tenemos que estar como atentos y dispuestos, disponibles eh, Pero hay posibilidades y nosotros también como asociación Que nos conformamos formalmente, buscamos más respuestas Buscamos informar, eh, buscamos eh, que haya otras posibilidades en, en lo social, en lo laboral En, bueno, en todo, en todo lo que a una persona le, le corresponde ¿no? Desarrollarse en todos los aspectos de su vida Bien, ese es el valor central que no es menor Porque además hay que tener presente eso, que, que además de todo lo que requiere eh, de atención el, el paciente, el usuario Digamos, son realidades, muchas pasa con muchas enfermedades de distinto tipo ¿no? Pero particularmente en temas de salud mental El, el entorno del, del paciente, ¿no? La familia eh, requiere, como mencionabas, un, un apoyo y un trabajo con ellos muy muy importante también. Por supuesto. Eh, a nosotros nos está pasando al, ahora, por ejemplo, al salir a la comunidad, uh -huh. que muchas personas, a veces jóvenes, nos cuentan que tienen algún problema y no saben qué hacer. Uh -huh. Y me parece que la también la atención temprana, el prestar atención cuando los muchachos... Uh -huh. Este jóvenes jóvenes mujeres varones ¿Sí? este eh, tienen algunas dificultades, tienen ansiedad, están deprimidos, no están pudiendo concentrarse qué sé yo está bueno prestarle atención tempranamente eh, porque bueno es más sencillo eh, cuando la atención es temprana después lo otro son profesionales sensibles y atentos una red ¿Sí? o sea tiene que haber comunicación porque no es un tema solo de la psiquiatría este para, para, bueno, hacer una red que, que, que ayude a la persona en lo que necesita este para poder insertarse en la sociedad y vivir Bien. una vida digna, ¿no? Bien, y finalmente, ¿ustedes tenían previsto eh, movilizarse esta semana, creo que fue el martes, al Ministerio de Salud Pública, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué tienen previsto hacia adelante con esta situación? Bueno, nosotros estamos conversando este a distintos niveles, pero lo que sucedió el martes 2 fue que los funcionarios del centro eh, tenían una entrevista con la ministra, este, se movilizaron alrededor de eso y nos pidieron que los acompañáramos, lo cual nosotros hicimos porque es parte este, de esta batalla de este momento. Claro. Eh, nosotros tenemos desde la federación, hay una federación que agrupa este, asociaciones de familiares eh, de personas con temas de salud mental en todo el país, desde allí hay este, una solicitud, de entrevista con la ministra, ese es uno de los pasos, cuando se haga esa, este, esa entrevista también nos movilizaremos, iremos al parlamento, sí. ya estamos hablando con múltiples actores, nosotros veníamos hablando desde la rendición de cuentas del año pasado, sí. llegamos al parlamento... Eh, nosotros desde los familiares eh, conseguimos un, un aumento muy mínimo de ese inciso 21 que lo, lo, se vota allí en la rendición de cuentas este pero creo que en ese momento no se dimensionó el problema este bueno ahora vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a estar este a todos los niveles eh, tratando de sensibilizar y de buscar respuestas porque los tiempos también nos apremian y claro. Muy bien, Nelly Guarneri uh -huh. de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. Te agradecemos por hoy y como le decimos a, a tantas realidades que eh, reflejamos aquí en la radio, les pedimos que nos tengan al tanto, seguir el tema con ustedes. ¿eh? Cómo no, cómo no. Muchas eh, gracias. agradezco. Hasta pronto. Muchas gracias, un saludo. Chau, chau.